Por supuesto, felices de poder haber dado o, o vuelto una elección muy dura eh, y qué bueno, nos merecíamos porque buena gestión merecen buenos resultados. Eh, a nivel nacional también es una buena elección de Unión sí. por la Paz. Sí, la verdad que no de Kichilov, lo tengo que decir, es apoteótico. Mis felicitaciones al compañero, la verdad que buenísimo. Y bueno, ir a Balotage en Capital Federal también. Eh, ¿Qué importante fue el eh, triunfo de Siloto en La Pampa y a nivel nacional? Porque en esa época, o para las PASO, ya se hablaba de muchos muchas provincias ganadas por juntos por el cambio. El, el triunfo de Siloto fue muy importante para hoy que puedan estar festejando. Sí, nosotros en un principio a veces pensábamos que era poco el porcentaje, algunos aventureros dijeron casi perdemos la provincia, que eran pocos. Cuando vimos las elecciones a nivel de, del resto de las provincias, dijimos, ¿por cuánto que ganamos en la provincia de La Pampa? Te lo pregunto a vos, que seguramente sos bastante picante en una respuesta. ¿Es una una piedrita en el zapato pico? Mirá, eh, aumentamos en votos, eh, la vez anterior habían tenido muchos menos votos que ahora. Se ven que trabajaron más. De todos modos, creemos que las líneas deben trabajar más en conjunto, como se hace aquí en Santa Rosa, y deben trabajar todos, no unos pocos, nada más. Después de ver al gobernador hoy acá, ¿sabes si va a venir? Sí, en unos minutos llega. Gracias, Elsa. No, gracias a vos.